Es, es el momento Clave de nuestro programa El momento en que decimos La vida me tiene harta nuestra vieja sección ¿no? Dedicada a la mujer argentina También llamada Cómo sufrimos las madres uh -huh. O ama de casa es prácticamente un ser humano Etcétera Y tenemos aquí eh, Numerosas monografías Primero, mire qué interesante Pequeñas cositas íntimas Que son sexys Ah. Ah, ¿Qué, ¿Qué tal, lindo, señor? ¿Cómo le va? Eh, eh, por ejemplo... Que él te descubra con una de sus camisas sin nada abajo... Mm. ¿eh? ¿Eh, amiga? Cuando él vuelve de, de su trabajo... Tú ponte una de sus camisas sin nada abajo... Él adora verte con una de sus prendas pegada al cuerpo... Y si está un poco mojada la camisa... Mejor todavía ya, ya me la está arruinando prácticamente dice, ¿Qué haces gorda con esa camisa? Esa es la camisa del laburo justo Te tengo la que salir. La que me iba a poner el viernes para con, con que, una mina Tengo que salir y ¿qué, ¿qué hago? Yo con esa camisa me la agrandas toda <risa> También que él le pegue un vistazo a tu nuevo culote ah. Tu nuevo culote Sí. Usted se compra un kilo. Sí. Y, y díselo, míramelo. Y díselo, vuélvamelo, por favor, <risa> antes de ponértelo, ¿eh? Un camisón de seda encima de la cama también puede ser una señal provocativa uh -huh. de lo que está por venir. Sí. Pero, este, ponga el camisón arriba de la cama, viene el tipo, el mismo tipo. Sí. Mira bien, con sol. ¿Ya qué esta porquería que me voy a costar a dormir la siesta? <risa> Un camisón de esos con florcita, sí, horrible Sí, que me pincho todo ¿Cómo le gustan a usted eh, los camisones de las damas? A mí me gusta que sean sugerentes mientras más ¿Sugerentes? La... No, no ¿Las su... damas? A mí también No, no. Sí, porque ya estoy podrido de pagar siempre yo No, no, Alejandro se, se levanta una sugerente una gerente mejor todavía sí. Y que garpe en ella que Claro, que lo mantenga la, la presencia sugerente ah. un camisón que sea un poco transparente a mi me gusta un poco transparente Ajá. Sí. y corto, cortito y corto. Cortito. a, a mi me, me gustan de negros, largos y brillosos pero eso no y sobre es... todo, es sobre eso. todo. <risa> <risa> prácticamente veo un debe estar molera la mena yo tengo un breto, polera, un breto este, así claro. Eh, a mí lo que no me gustan son los que están muy armados ¿cómo? esas cosas con ballenas dice usted ¿eh? con, sí, con... Sí, con alambre con alambre con, ah. este, pero de otra de época eso. no, pero hay cosas que están armadas ¿sí? vienen con mucho fruncido, mucha mm. lentejuela oh. que uno se corta claro. con las lentejuelas claro. yo me ensarté una lentejuela una vez oh. es peor que la ah. espina de un pez atrás 3. de la rodilla me la ensarté oh que feo si es peor y le pidió a ella que se la saque no no tuve que ir al instituto pasteur por qué fue al instituto paster? porque mire fue así, yo estaba durmiendo con esta dama sí. y levanté la pata para cruzarla. Pa cruzarla, veo como hace uno un objeto cariñoso, sí. mecánico más bien y tenía todo un camisón lleno de lentejuelas lo que sí. sé. Y me inserté una lentejuela atrás de la rodilla eh, oh, Un grito pegué ¡Qué dolor! ¡Oh! Eran unas lentejuelas que parecían <risa> la, Una <pizza>. este <risa> Con campanita de, de pandereta ¡Uy, uh, gracias! Una cosa grande Y no no salió porque se me fue para adentro ah, La lentejuela Le quedó dentro de la epidermis sí. eh, Y entonces fui, me la hice sacar y ya se quedó durmiendo ¿A usted le parece? ¿Y usted solo en el pastel? Y yo en el pastel Eh, bien, a ver qué otra cosa es sexy no que nada que él te invite al shopping de fantasía ¿dónde y, queda el shopping de fantasía? no, sé. ¿Dónde queda? no tengo la dirección o no. que ella te invite, no sé quién es eh, que te muestre en una revista qué cosas le parecen sexys y qué le gustaría verte puesto ay, si yo te dijera lo que me gustaría verte puesto <risa> desde el vestido hasta unas medias de red pasando por donde te quieras las medias de red no me gustan a mí eh, eh, según me. yo tenía una novia que era un poco jamona tenía piernas muy gruesas si sí, se ponía medias de red y, ¿Y la circulación y la media trataba de salir la pierna trataba de salir. de salir claro y quedaban los pedacitos una cosa amorcillada no. ¿me entiende? No. Sí, sí, sí, sí, sí. Se hacían como unos cuadrados, claro, rombos de carne. Aparte podía marearse y desmayarse porque no le permite la circulación. No, ah, pues se la sacaba y es como si no se la subieras acá. Le queda para hacer un crucigrama en la pata, quedaba, sí, sí. <risa> Toda marcada. ¿A usted le queda marcada la, eh, sí. el elástico de los calzoncillos? Sí. Discúlpeme, ¿no? Sí, este, no, no, está bien. Este... A la hora de las confesiones, no, le digo que sí. Sí, le digo que sí, sí en marcado. Radio Holandia sale. Sí. Me quedan marcado los elásticos de los calzoncillos, dice Pepito Silvia. Y, y le pica también porque producen prurito un poco, ¿no? Sí, ¿a usted ¿no? le pican? Sí, sí. ¿Le pica solamente el elástico o le pica todo el área del calzoncillo? Todo el área, buenas tardes. Eh, si un problema. con el calzoncillo. Ha venido al lugar indicado. Se ve comprado ustedes, se ve comprado ustedes, justamente, y vengo... Sí, pero usted mire, mire. No, no tiene devolución, se lo digo desde vamos, los calzoncillos usados como lo vamos. No, señor, pero es le marca el elástico. Sí, mire, te la marca pegada de la piel. la marca, Carlos Inigaglies y compañía. Sí. Me quedó puesto, es un aviso publicitario andando. La avenida del Tejar 1497. <risa> Nosotros le ponemos todo eso Usted, perdón, ¿eh, ¿qué número de calzoncillo, disculpe la palabra usa? Sí, 42. Ah, bueno. bueno claro. No, usted está usando por lo menos cinco números. Menos. Sí. Eh, le va ganando la parece... cabeza. Sí, sí. sí. <risa> Era el final, ¿no? Del chiste. Sí. <risa> Sí. No, usted está usando Usted es de Pero, cadera, cadera grande lo que, Sí, lo que pasa es que Me empezó a apretar, me empezó a apretar Y se me amurató prácticamente Todo el torso ¿Un calzoncillo? No ah porque no destiñe el, el nuestro. Eh, sí, el torso lo tengo lo ve como tengo medio morado. Sí, sí, yo pensé que usted era así. Porque usted cuando se saca los calzoncillos no es así. No, no, no, se le pone morado, sí. Así de... Pero lo tiene tan apretado, ¿probó sacárselo? ¿Se lo puede sacar o no? Parece le... que no. ah, le quedó. Me quedó. Porque se ve que está prácticamente pegado. Sí, sí, para sí. yo creo que era una calcomanía. Sí. No. <risa> <risa> nuestra, ¿no? De la, de sí, la empresa sí, sí. nuestra. ¿Quiere que traiga una espátula o algo? Sí, una sí, manera? sí. Y, y, y, con la uña no se lo raspó, ¿no? Empecé a rasparlo con la uña, luego me puse un formón, empecé... La verdad que no sé qué hacer, por eso vengo a pedir auxilia. Mire, déjelo que se caiga solo. Sí. Usted con el tiempo a ver que se, se le sí. cae solo. Sí. Como sí. si fueran células muertas. Eh, sí. sí, como la piel. Sí. Sí, pero ya se me fue, se me fue toda la familia, mi mujer me abandonó. Eh, bueno, eso eh, hay que pensarlo dos veces antes de ponerse un calzoncito demasiado sí. Sí. Sí. Pero uno por hacer una gracia sí. qué bien te queda, que bien te queda Y bueno, es, es la tentación ¿no sí. Sí. ¿Qué va a ser? ¿46? Sí. Bueno, otra monografía que hay acá en, en, en nuestra sección La vida me tiene harta Es esta Tortas caseras decoradas, señora ah. Atrévase a decorar usted misma la torta claro. Y no gastar un potosí En, en, en decoraciones sí. y en panadería Señora, para nenas como una torta para nenas? Pues ah, para el cumpleaños, cumpleaños de 15 cumpleaños, o más chiquitas, ah, ¿no? Hornee un bizcochuelo en un molde semiesférico Déjelo enfriar, señora Desmóldelo Inserte una muñeca de piernas largas en el centro, en corrientes y esmeralda. Ah, no, en el centro del bizcochuelo. Claro. De manera que quede solo el tronco afuera. Claro, como una Barbie. Ajá. Y decore el bizcochuelo utilizando, por ejemplo pelotitas plateadas. Uh, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene tarde? pelotitas plateadas? Sí, tenemos. Y por bueno, acá, el calzoncillo... No <risa> pelotitas plateadas, rosas o distintos adornos que puede conseguir en una casa de cotillón. Buenas tardes. Buenas tardes. Casa de cotillón. Sí, aquí es. ¿Qué clase de adornos tiene Onda... Torta para una niña Parece una zamba, ¿no? Sí, torta para una niña Sí, sí, te, bueno, tenemos una gran, gran variedad ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí una ¿Qué gran... artículos de cotillón eh, me recomienda? Porque primero para adornar una torta Y después para hacer una fiesta y Aquí le traigo a mi hija sí, Nuestra sí. pequeña hija ¿Cómo le va? De cuatro años ¿Tiene algún personaje de ficción favorito? para Sí, eh, sí a no mire doctor ya no tenemos barbie eh, mm. tenemos bob esponja he bob ¿Quién? esponja ¿Qué? ¿Qué? No, es, es, un, es de es un, box es, un, es un, no es un personaje que es una especie de esponja de mar y todas sus aventuras transcurren en el fondo del mar usted sale más seguido que yo ¿eh? no, no. Mire que es muy popular. ¿eh? ¿Sí? sí, es muy popular. No estoy perdiendo. Sí. Me estoy perdiendo cosas de la vida en mi señora esposa. ¿Qué sí, tal cómo te te le va? Estás, te estás perdiendo tanta Por culpa de nuestro matrimonio estamos sí, perdiendo sí, cosas sí, de la vida maravillosas. Usted tendrá pues, por que ejemplo, compartir. Claro, sí. ten, tendrá que compartir con la nena. Sí. Más cosas. Ustedes tendrían, no se sientan a ver televisión. Sí. Nos sentamos a ver, a ver televisión sí, y compartimos sí, ¿sí? Nos muchas cosas. Nos sentamos cosas. a ver qué programas ve la nena. Claro, es muy importante porque ahora pueden saltar de un canal a otro. Control y... parental, dice usted. Claro, exactamente. Sí, sí, sí, a ver qué dibujitos, por ejemplo, puede haber esponja, puede haber... Cornetas era... tiene. Sí, con... <risa> <risa> <risa> Tenemos espantasuegras también. ¿Espantasuegras? Sí. ¿Cómo son? Ah, es un chiste. <risa> Yo creía que era así como hay en Casa Gagnote, un... Manzalocos, Espantazuegra Claro O es lo mismo No, no, son distintos ah. el Espantazuegra es el, el, el papelito que ah, sale cuando uno lo sope ah, el Toca la corneta ah, sí. y se le estira la matraca Ese sí, es, ese es el, el, el nombre, en la jerga nuestra, ¿no? Es la jerga de ustedes <risa> Porque cada no, jerga tiene Ustedes tienen, tienen su jerga como los colectiveros Exactamente ¿no? Que se, se paran en medio de la avenida y empiezan a hablar entre ellos y dicen, Claro Soy corto de 17 10 ¿no? Claro <risa> Bajame la corneta de un toque, bajame la corneta sí, de dos o sea, toques, nos decimos entre nosotros, ¿no? Ah, ah, porque tenemos cor cortillones. Sí, ¿Por qué no me baja una corneta de... ¿Por qué no me baja una corneta? Sí, por supuesto. <risa> eh, ¿De qué tamaño? Bueno, depende, depende de lo que usted vaya a gastar, porque nosotros tenemos... Eh... Cinco variedades distintas de servicio de cotillón, según lo que usted quiera gastar. Que habría, por ejemplo, cornetita... Hay uno que es el más rudimentario para presupuestos bajos. Ah, en general. En general ¿En le armamos un paquetito. De, yo no puedo elegir, deme esto, no, ¿y porque agárreme todo? aquello, no, no puedo. No, yo le doy el paquete. Ah, no, no. Yo quiero elegir cosa por cosa, ¿no cierto, sí, vieja? Sí, sí, vamos a elegir eh, cosa por cosa, porque a nosotros no, no nos va a vender un paquete. Personas, si no nos... eh, usted no sabe con quién está hablando. Bueno, pero no... no. Así no. Papel picado es papel picado ¿Qué van a elegir del papel sí, picado? El papel picado de colores más lindo lindos, claro. sí, señor Vamos a revisar también el papel picado Porque me entiendo que mucha uno. gente Que va y lo rejunta en los Los, sí, los corzos, lo rejuntan del piso Y después te lo, vende después al te lo día, venden al otro día señor Tienen sí. con la marca los apáctes sí, ¿no? No, no. no, pero esta es una casa seria Le vamos a ver papel picado recién pero hecho Claro que siendo una casa seria vendan cotillón Pero, <risa> pero... <risa> Me refiero a una casa seria En cuanto a que lo que nosotros vendemos Por ejemplo, usted compra una bolsa de, de, de silbatos sí. De pitos, dígalo Pitos, dígalo, tiene razón sí. Una bolsa de pi, como estaba su señora No me animaba, discúlpeme Ah, está mi señora Sí, sí. Silbato, eh, silbato. Pero si usted quiere, lo llamamos pitos No, no, silbatos, silbatos Silbatos silbato. Bueno, la bolsa de silbatos, por supuesto Que son silbatos que vienen directo de fábrica Jamás nadie posó sus labios a, a Arriba de cualquiera ver, ¿Cómo ropa? saben qué anda? <risa> <risa> Tiene eh, que haber probado eh, Tenemos una máquina Con respecto a Pitos Yo le puedo Usted le sabe del tema eh, Porque acá el, el, el condicion bueno, soy los, yo, eh, yo no, le cuentes, no le cuentes No le de cuentes, viejo claro. Teníamos con otro muchacho que trabajaba antes aquí... ...una fábrica que se llamaba Pitos y Flautas... ...y... ...bueno... ...usted se preguntará cómo le ponen el garbanzo adentro... ¿sí? Ajá. ...porque si usted... ...porque salir no sale... y sí pero entonces no entra... ...es decir, el que no sale es porque no entra... ...es una vieja... No. ...en la jerga nuestra de los sí. silbateros... Uh -huh. Se dice siempre, lo que no sale no entra, ¿no? <risa> Hablando de, de justamente usted. de este tema. Claro. Entonces, Yo... si usted no puede poner el garbanzo, sí. se queda el garbanzo afuera. Pero si usted lo puede poner sí. y sale, todo lo que entra sale. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos un garbanzo seco y ponemos el silbato en remojo. <risa> Toda la noche. <risa> ¿Y qué piensa que se crece? Y a la mañana ya se le hinchó el garbanzo. <risa> Yeah. Y ya no sale más Y, y entonces queda adentro ¿Cómo? Claro. No, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No es no, no, cierto? Pregunta con ese Y nosotros <risa> <risa> ¿Y esto, ¿Esto fue de generación en generación o hay un curso para de, aprender? De generación en degeneración Usted lo dijo Adecuadamente era... A mí me lo transmitió Mi padre, a mi padre, mi abuelo Y a mi abuelo se lo dije yo Son secretos que se transmiten en la noche de Navidad. Claro. A las la, la cero horas. A las cero, cero horas, cederas. claro. Claro. Y solamente se dedicaban a pitos. No, no, también flautas. Como el nombre de la fábrica parecía el Claro. Pero nosotros fuimos proveedores de la AFA. Mucho tiempo. ¿Dónde crees que compraba los pitos la AFA? Claro. Bueno, pero ¿cuántos pitos puede comprar la AFA? Eh, ¿Cuántos bueno. partidos hay por domingo? 100 no sé, pero... ¿Cuántas divisiones, todas eh, las divisiones? Nosotros tenemos un acuerdo con la AFA. No, ¿No había posibilidad de que nadie lleve otro pito? No, no, solo los nuestro El pito autorizado por la AFA, el pito <risa> oficial, digamos, era el nuestro. Sí. Si veían a un referido con otro, eh, venía el comisario deportivo y dice, ¿de dónde salió? <risa> ¿De dónde sacó ese silbato? A ver, dice... No, no, dice, que tiene que tiene que tener el escudo de pitos y flautas. Pero si, por ejemplo, el que suele suceder, me imagino, el padre había sido árbitro y en un cuando se retiró, me imagino que le deja el pito no, al hijo. No, señor, no. Él a AFA eh, hay que estrenar un pito nuevo todos los partidos. Que es una ceremonia. Una nueva. Una ceremonia, nueva, la ceremonia cuando querés salir. un silbato nuevo, sí, ¿no? <risa> Andar con un silbato todo hay un cartel el, el, el pito no es hereditario eh, no es hereditario, no, está, no está, señor y hay por ejemplo cuando se recibe un árbitro hay alguna ceremonia que tenga que sí, ver con el entregan, pito eh, digamos <risa> claro, los compañeros eh, lo atan de las paradas del colectivo con un silbato en la mano la claro. eh, queda ahí, y lo único que puede hacer esto carpito todo el tiempo este, y bueno después todo le cantan toca pito que te amo <risa> qué interesante la verdad sí, sí, sí. y no quisieron ampliar el negocio en ningún momento no tuvieron eh, sí pero justo cuando lo estábamos ampliando viene un telegrama de la afa uh -huh. y me dice lamentablemente eh, vamos a prescindir de oh. sus productos sí, en sí. adelante si sí, otro gallo va a cantar claro otro otro, otro proveedor claro, claro. prove mm. y yo fui a la afa no es cierto es un momento digo aquí eh, tantos años ¿no? Esposa, que no me deja sí, es tantos años nunca le faltaron claro nunca le faltaron nuestros eh, artículos dije yo eh, ¿Y, y se apareció un muchacho que trae unos productos nuevos que son unos, pitos, unos son. pitos Yamaha claro, importados que suenan sin soplar <risa> como te lo, lo acariciás nomás con los labios y ya suena <risa> y el referee argentino es perezoso claro con tal de no soplar Prefiere el Yamaha. O sea que la tecnología usted... Además tiene eh, tiene un selector, claro eh, despacito, fuerte, ah, más fuerte. Vestido. Porque, ¿Y porque le no le es lo mismo sino... un penal, me imagino, que un bueno, lateral. No dice penal, corsay, claro. claro. y bueno, entonces, ¿qué quiere que le haga eso? ¿Y qué hicieron con los pitos que tenían ustedes? Discúlpeme. Eh... Los donamos. Quedado... Ah, ah, está donamos a, a un liceo de señoritas. Ah. Claro. claro. Para, Para que jueguen al vóley. Las clases de gimnasia en Conuco le habían robado la campana Ajá, a, ese a ese colegio, colegio a ese liceo. Eh, vio que muchos roban la campana porque este bronce no se anda a la sutrae y me dice la directora, ay, dice nos robaron la campana, ¿qué le parece si llamamos eh, al, al recreo o si convocamos a la clase siguiente tocando el pito? Y yo, me parece una gran idea, señorita directora. Le dije. Ajá. Y entonces nos invita nos invitaron incluso a la ceremonia... Del pitazo de, inicial. Del pitazo inicial. Uh -huh. eh, Fue muy emocionante, ah, realmente. muy emocionante. Yo cuando vi esa mujer... <risa> este Llamando a clase Claro ah, Le digo mi señora, mira A mí se me caían las lágrimas Mirá, es la Molina, la vieja <risa> <risa> Bueno, ¿y usted cuántos quiere llevar? Eh, a mí me gustaría llevar ¿O era usted el que vendía? No No importa <risa> A mí me gustaría llevar algunos pitos y algunas flautas. Bueno, ¿nos quedan flautas, amor? A ver, me parece que flautas no nos quedan, ¿eh? Mm, tenemos, no. ¿De cuántos agujeros tiene la Uno flauta? solo, la famada flauta, Bartolo. Pero es como un pito. <risa> Ese es el secreto. Pero sin garbanzos. ¿Pero qué quiere que le pongamos? ¿Pitos y pitos? <risa> Es largo, digamos, no, o sea, una, una flauta tiene... de un solo agujero. No, no claro. esta no tiene garbanzo, la, la flauta. Claro, la flauta Ajá. no tiene garbanzo. ¿Y, pero, ¿Y cuántas notas yo puedo emitir con...? Ni una. Pero, por ejemplo, si quiero tocar una pieza faz, samba de mi esperanza, alguna no, cosa la con la La que... única samba que usted puede tocar es esta. Si quiero tocar un gato... ¿Usted ¿Eh? quiere tocar un gato o una chacarera? No, samba de una sola nota es lo único que usted puede. Ah, tomar. no, no tengo otra posibilidad. ¿Un no. vals? Tampoco puedo. Nada. ¿Qué pena? Porque me la pidió la maestra del colegio a, a mi, a Bueno, vals, se puede. <risa> es un 3x4. Sí, claro. Muy bien. Porque lo pidió la maestra. La maestra. ¿Qué otra cosa tiene que tocar? Eh, bueno, me gustaría... Bueno, una chacarera hay posibilidades. ¿Qué? ¿Usted piensa que la señorita de mi hija aceptará que mi hija vaya con esto? Porque es la maestra de música Y pide una flauta dulce No, pues usted le pone un poco claro, Un poco de miel algo. Un poco de miel en la embocadura eh, Y chaupinela Bueno, otra bueno. cosa que hemos traído Sí eh, No sé si a usted le va a gustar, ¿no? Eh, es un pomo Ah, bueno, me interesa porque estamos en fecha Exactamente Es un pomo, mire Eh, Acá, está, amor. ¿no? Gracias, por favor. Acá te lo traigo. El pommo. Sí. Mira qué pasó. Ah. Oh. <risa> bueno, tampoco me lo diga así. Sí, sí, sí, sí, es sí. Es raro, por lo menos eh, llamativo, ¿no? Es llamativo, sí, es llamativo. Sí. Es llamativo. Tiene esa maja también. Ajá. Tiene. Por empezar, agua caliente. Ah, para el carnaval mucho. Mejor. Para el carnaval, ¿no es cierto? Se pues por ahí, espalda, no ¿no? encuentra que mojar, se lleva unos mates. Claro. Es pomo y termo. Dice, pero ese pomo parece un termo. ¿eh? Claro. Y lo es, dice lo usted, es, de alguna manera, uso. de alguna manera claro. Se produce un incendio. Sí. Eh, sí, si, increíblemente usted dice, momento, un "Momento, tenga mano, pela el pomo y apaga sí. todo." Y ya está. Pero cuánta qué cantidad de agua puede eh, cargar? cae 60 litros. Pues no lo puedo levantar, cómo voy a ir al carro? Vamos a ir al corso con un pomo de 60 litros. Con redita, señor. Eh, ah viene con un carrito viene con un carrito atrás uh -huh. tipo caddy claro y entonces se tranquee cuando pasa una dama dice un momentito señora <risa> y y o se lo hace llevar el pomo también las personas sí. de mucho dinero de mucho se hacen dinero arrastrar se hace el llevar, pomo sí. eh, o una especie de caddy de pomos él va caminando lo, lo más que aficio sí. y atrás viene entre 4 ayudante con los pomos al hombro roberto el pomo <risa> Algunos directamente, monje a la señorita <risa> <risa> Prácticamente la baña eh, La baña, sí <risa> Es la marca del pomo Allá la baña <risa> Pomos la baña <risa> Porque digo, con 60 litros, si usted va a mojar a una persona <risa> Es una la, la va a bañar El la baña fue el que fundó nuestra fábrica de pomos Doctor Roberto Lavagna Fue el primer importador Sí, sí, los pomos, famosos pomos Lavagna Bueno, me parece interesante, voy a llevar por ahora Por ahora, sí, sí. anótale sí. Una, no sí. teme, una flauta Una flauta, flauta una, dos sí. pitos Dos, dos pito, pitos, sí Y un pomo de 60. Y un pomo de 60. ¿Tiene, ¿Tiene algo más? cargado el pomo o lo lleva así nomás? Sí, ¿de que lo puedo cargar? ¿Únicamente agua? o qué, qué le quiere poner? ¿Le ponemos champán francés? ¿Qué? No, claro, bueno, no le no, no, doy sí. pero capaz que algún otro, alguna otra gracia. No, porque sí, perfume, de que que sí. El, agua el agua hirviendo también. No, pero está no. Está muy no. bien en carnaval, ¿eh? No, en carnaval porque no. es atérmico el, el, el pomo. Aguanta. Eh, aguanta y usted no se quema las manos. Ajá. En cambio, de que usted moja directamente se chicharra No, yo no pudiera. Lo despelleja de vivo. No, por eso. Como no. papelar chanchos, directamente. Claro. Queda, ¿no? no, no, no, no yo le agradezco, lo voy a usar únicamente con agua fría. Pensé Uy, que quizás se podía, por ejemplo, para decorar tortas, ¿lo puedo usar el pomo? Eh, en, en vez de, de ponerle agua al pomo, le pone, le pone crema tranquilamente. Ajá, claro. Y incluso puede ir al corso con el pomo de crema. Sí. Y la suerte de crema. A... Sí. a mí me gusta mucho eso que le acabo de decir, de llevar un ayudante... Uh -huh. para tanto sea para arrojar papel picado, baldazos de agua. Pero no es divertido, no no es divertido? Yo, yo Me diga que trabajé ley. como 15 años con eh, el señor de eh, eso. Eh, ah, sí. eh, pero digo, no, a mí me gusta tirarlo atrás, ¿no? iba atrás. Sí. Y yo digo, "Melambe." ¿Cómo eh, se llama? "De decimos." Ajá. "Decimos, Melambe, Melambe, eh." <ríe> la la, señorita." Muy "Bien, vá, Melambe." Ya está, señor. Y yo me le pongo adelante a la señorita y le hago... Y la señorita me insulta a mí. Ajá. No, Melanbe, porque cuando lo insulta... Okay, me... gra... eh, ¿Qué te pensás? No, sí. no. eh, Melanbe le dice, un momento. No, no, me... Yo no tengo nada que ver. No, no tengo nada que ver, señor. Y además, carnaval. Aguantatela. Aguantatela. Eh, Melanbe, eh, le digo, lléneme la boca de esa señorita de papel picado. Eh, Melanbe la casa del cogote. Eh, y yo la miro y digo... <risa> Pero este no, no no no no no me parece una actividad divertida, por ejemplo, si se ponen a bailar, quién baila, melambe. Melambe. Eh, a veces nos disfrazamos de caballo, con melambe. ¿Y quién va atrás? Eh, yo voy adelante. <risa> Pausa.